Sé que estás en este mundo aguardándo te encuentre nunca me has visto ni sabes mi suerte que me conoces Tan solo al soñar yo sé que estás nunca te he visto pero sé cómo eres y Nunca me has visto dice que me quieres Solo el destino Conoce el final Tal vez Las mismas calles caminamos Sin saber que nos amamos Y que un día Nuestras vidas se unirán Quizás De un mismo sol nos alumbramos Aún mismo Dios adoramos y una misma estrella nos hace soñar Yo sé que estás, por esto vida es que te pido que me esperes Mi corazón también de solo a veces muere, solo el destino sabe donde tú estás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 A un mismo Dios adoramos y una misma estrella nos hace soñar Yo sé que estás, por eso vida es que te pido que me esperes Mi corazón también se solo a veces muere, solo el destino sabe dónde tú estás Cidade